El síndrome de las palabras. De las palabras mediocres, palabras proféticas, palabras eróticas, palabras mesiánicas, palabras palabras palabras palabras estúpidas, palabras huecas, palabras sin, palabra, política, palabras El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Bienvenidos, jóvenes y fieles radioescuchas, a esto que hemos decidido bautizar como el síndrome de las palabras. Este es el noveno capítulo en este espacio etéreo que nos ofrece Radio Pica y que fortifica y alimenta algo que debiera predominar y que escasea. La libertad de pensamiento y palabra en un medio de comunicación tan precioso, en este caso, como la radio. Iniciamos entonces el sumario de lo que hemos preparado para este síndrome. En lo musical, la verdad es que habrá una selección de temas bastante pachangueros. Ahora hace calor y a veces uno se encuentra un tanto pasota. Por ello, por ejemplo, en clásicos recordaremos a Police, la policía, que no son los mosos de verga, los bergamosos, sino los ingleses que colaboraron con esa explosión after-punk de los 80, con Sting, el señor Gordon, a la cabeza. Tendremos también poesía catalana. Adaptaremos unos versos de Miquel, Martí y Paul extraídos de una antología de reciente publicación popular. Porque a veces, en ocasiones muy contadas, los periódicos sirven para algo más que para difundir el pequeño gran ego periodístico y los intereses del multimedio de turno. La cultura de masa engorda con los libritos y suplementos que suplen la carencia de imaginación del cuerpo del cuarto poder. O sea, que bienaventurados los libritos que como hijos no deseados y bastardos vienen a nuestras manos gracias a las editoriales. Y por último tenemos una segunda parte de un total de tres libritos del documental sobre inmigración Un seguro hogar europeo Francia y Holanda incluidas ¿eh? en el cual se intenta reflejar desde primera persona toda la dimensión emocional de algunos inmigrantes Dicho esto, damos comienzo al síndrome de las palabras en Barcelona, en el año 2005 Año del talante, del embarazo de Doña Leticia y del calentamiento global, que hace del mundo un pequeño infierno impersonal. Y para apaciguar los infiernos privados, una recomendación, hay que tomar 2 litros de agua por día. Dicen que esa es la clave. mi soledad síndrome de las palabras. Sería dia quan va dir rebelió, señor. Cambi. Els uspentinats, per exemple, són una forma de rebelió, no? ¿Qué? ¿Qué, Que no fan per ser diferents dels adults, no és aquesta es que han món, oi sí, sí, pues, sí, per això Fins i tot la manera de vestir-se és una forma de rebelió, sí, no? Ah, no síndrome de las palabras Como mi hija es muy moderna y tiene mucha disposición para los bailes de moda Derrubando. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Los ciudadanos del país cuna, impulsor de la Unión Europea, han provocado la mayor crisis de su historia. Casi un 55% de los electores han votado en contra de la Constitución Europea. El síndrome de las palabras. Yo no evito sin mal de haberme impuesto. Là je baisse la tête et là je suis planqué Et je n'en suis pas fier ni vraiment rassuré Par ma science de la dérobade Mais, Mais j'ai peur, peur de parler J'ai peur, peur de, de te parler De, de devenir un poids qui parle Un poids pois qui, qui se rebille Et commence à trembler Toi qui me veux légère Moi qui te veux légère Et, Et calme. calme Oh le temps que ça dure D'avoir à tout porter Motus M'a ton soufflé Ton Contact. tact Si d'une bouche cruelle Je pouvais m'expliquer Cette bouche que j'ai, renâcle Oh j'ai peur de parler, j'ai peur de, de te parler De devenir un poids pois qui parle Un poids pois qui se et commence à trembler Toi pois qui me veux légère, moi qui te veux légère et, et calme délesster pour se faire détester l la vou si l'idéal je ne comprenais pas à m'écouter aussi modusm' dit dont moi oh, j'ai peur, peur de parler j'ai peur, peur de te parler de devenir un poids qui parle un poids qui, un poids qui se repli. Et commence à trembler Toi qui me veux Moi qui te veux légère Et calme Et j'ai peur de parler J'ai peur de te parler De devenir un poids Qui parle Un poids qui se rebiffe Et commence à trembler Toi qui me veux légère aquí el síndrome de las palabras el no de francia amenaza con bloquear la europa de los 25 en clave interna supone un varapalo durísimo para su gobierno y para su presidente hola muy buenas tardes y Sock en pleno corazón Soc de Europa. Sock en pleno corazón de Europa. En pleno corazón, de Europa. en pleno corazón de Europa. Soc en Francia está pendiente, se lo mismo. Europa es vieja. La construcción europea es un gran proyecto. Y acabará superando los obstáculos. Europa es vieja. Porque Europa no es el problema. Europa es la solución. Europa es la La Europa, Europa es, vieja. es vieja. El síndrome de las El palabras. De las palabras. Europa, Europa es vieja. Pero la mala hierba hay que estirparla. que hayamos llegado a tiempo de salvar a estas criaturas. va a París en el Rápido de Irún. No se sabe si a negocios o si marcha algo en Tuntún Y en la estación todo es preguntar Todo es suponer y rumorear Y si al ver que se va papá Al salir el tren se pone a gritar desde el andén Si sí, vas a París papá, cuidado con los zapaches Si el cuelga de taxi vas a procurar Vas, los, y vas a parir papá. No como tu de pavo, ni vayas al cabar, eh? si quieres pasar el rato, tú irás a al pasaría allí un buen eco conmigo, tú me comprarás. Lo mismo que mi hermanito, y vas a parir papá. Lo mismo que mi hermanito, y vas a París, papá. Europa, Europa es vieja Ni una palabra El síndrome de las palabras Somos los mejores extranjeros Los más simpáticos Las piedras preciosas de Sudamérica Los diamantes en bruto La herencia secreta Somos seres espantosos Amantes de la tragedia Un monstruo nómalo una tenue miseria, que pisa las tierras fructíferas, que viene a reclamar lo que no se hereda. El mar es nuestro testigo inmediato. Nuestros abuelos muertos bebían de las fosas de la tristeza. Hoy somos lo que ellos fueron o lo que intentaron ser. Mañana no sabremos lo que seremos. Exiliados, nosotros, inmigrantes, no, no.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 Debe tener esqueleto el enano de Zarrasani, que bien parece un amuleto de las joyerías casani salta la cuerda, saltala, ojos de rata, cara de glomo, y el trala, trala, trala, la rima en tu viejo corazón, estampa luce musiquillas, misterios de los reservados, donde entran un tatilla, los marinos alucinados. E fiesta, fiesta casi idiota y tragicómica y grotesca Pero outra esperanza remota Desfile a mi noche Que lindo se si ver la mujer La mujer más del mundo y Entrar con un miedo profundo Pensando en la gigante de Baudelaire Nos engañaremos, no hay duda Si de no nunca muy desnuda Si barbuda, nunca muy barbuda Pero la mujer pero en ese momento le mirdo profundo que lindo si ver a la mujer la mujer más mejor del mundo y no se inmute amigo la vida es dura con la filosofía poco se ceegosa eche 20 centavos en la ran si quiere ver la vida color de rosa eche 20 centavos en la ranunda si quiere ver la vida color de rosa. Cha cha cha cha cha Buenos Aires se ha transformado totalmente La aldea perezosa del 90 se ha convertido en una metrópoli Dos vidas paralelas que nunca se encontraron dejan su marca para siempre El último caudillo La ha transformado en lo político y afuante. el prototipo de su habitante, el porteño, ha cantado durante todo el tiempo es su ciudad y su Así ha paseado por el mundo entero. Tango y porteños identifican en la presencia del sorçal criollo, el índice grande que un día de fin de siglo llegó y cantó a la ciudad. La vida de la en el gozán, un cierre perdedorosa, un alma fe. Al compadre zongo Se lo fue Un bacana zumbra alemán Dicen clandestinos Yo soy el quebraleu Correr es mi destino Para se perdió un poco, pero, pero claro, a mí me encanta, mí me encanta bailar rock and roll. Cuando me dijiste que querés bailar, ¿cómo no me a bailar? Por favor, si, ya que ya que no se baila, eh, vamos a ver si le metemos el bichito a alguien para para que baile el rock and roll, ¿no? Porque es, es divertidísimo, aparte puedes hacer lo que, que, que querés. Rock es uno de los bailes más completos, ¿eh? Bailar bien es un baile muy completo. La síndrome de las parábolas la síndrome de la la síndrome de las parábolas la en un punto me gustaría volver a vivir en algún lugar de laargent argentina mira sos argentino y te tienen desconfianza Quieren saber quién sos cómo camina cómo respondés. La, la forma de no vida que había eh, te obliga a irte te, te expulsa yo me sentí ech todos los inmigrantes la mayoría Venimos acá a trabajar eh, y hacer los laburos que ellos no quieren hacer. Hacer los laburos que ellos no quieren hacer. O que no pueden porque no hay gente. ¿no? como te consideraban a vos, boludo? ¿Como Sudaca? ¿Como una cosa un sudaca, extraña? Sí, un, un, un, ¿Sensaciones quiero más que nada? Ya ¿no? te digo, gente hay gente de todo tipo. Como bueno, todo yo el, cuando llegué, se ve mal. O sea, y... A los viejos no quería volver porque me, o sea, pensaba contar con un chico conocido, no Yo estuve hace poco tiempo en Buenos Aires y y el 99,9% de los argentinos se quería ir de Argentina y esto es muy triste realmente, es muy doloroso. El tío le está, tío ¿El, tío? el tío Gonzalo a, a a y qué fue en el avión, a el avión a España. Ah, ya. No, no, no, no. los latidos de un bandoneón que viste, que suite se era una porquería. El problema no es de hoy, es de todo el pasado y no tan remoto Podemos recurrir solamente a 25 años de historia argentina Que nos ha dejado el país en el estado está ¿Cómo salimos de esto? Yo estoy muy preocupado también Porque tengo mis familiares, mis amigos, la gente que quiero en Argentina Y no es que no me importa, me importa y tanto Y me gustaría tanto vivir en mi país y trabajar y hacer lo que yo sé hacer acá en Argentina pero lamentablemente es Italia quien lo permite y mientras Italia me no lo permite seguir estando que pasa es que el argentino siempre se hace notar tal vez la argentino habla español con acento italiano por decirlo de alguna vez, el candito que tiene entonces se hace notar y se hace notar siempre con... siempre bueno, se hace notar generalmente con una imposición no es, demanda, es demandante, es impositivo ¿no? y a veces no está en lo cierto cuando impone cuando demanda no Por no decir generalmente además porque ni siquiera en su país el argentino es capaz de hacer él mismo lo que supone que los demás hagan entonces eh, se oye muy feo se oye muy feo las eh, demandas y, y las exigencias que tiene el argentino en el exterior o sea, es, es una falta de lindad a veces queda mucha vergüenza a gente. es que todo todo vuelve a su lugar, lo que pasa es que se necesita tiempo y la Argentina es un país que está hecho por inmigrantes que eran de aquí y ahora sus, sus nietos y sus hijos pues estamos buscando el lugar que nos correspondía yo creo que es eso yo siempre, eh, ojo que yo amo la Argentina y amo mi lugar y amo mis amigos y todo, pero siempre se los decía a ellos que yo sentía que había nacido en el lugar equivocado Porque no podía ser que todo me superara de la Argentina, todo me superaba. El trato de los políticos, el trato en el teatro, el trato el trato en los bancos, en la calle, en el, todo me superaba. Y ahora estoy feliz, yo me siento muy bien aquí. Volver a, a vivir eso, es decir, ellos fueron allá, dejaron todo, nosotros ahora venimos acá dejamos todo y sí, retomamos con lo que ellos dejaron, quizás es un... Es sí, un... por ahí la situación es diferente, pero también eh, son, digamos, eh, obras eh, de, de, de tipo terroríficas de, de la gente que está en el poder, que termina obligando a la gente a, a irse del lugar. En este caso de mi abuelo fue una guerra, bueno, pestes, hambre. y También vino solo, eh, con su maleta, como muchos italianos, y formó una familia que educó a sus hijos, y bueno, a sus nietos también. Este, y a mí, bueno, también por el gobierno que que teníamos, la, la, la economía, toda la, la forma de no vida que había eh, te obliga a irte, te, te expulsa. Yo me sentí echado cuando nos fuimos, eh, casi que nos escapamos, eh, se, eh, se me agarraron fuerte de, de Lucía y de, de las maletas y, y del billete y, y decía esta es nuestra oportunidad, nos estamos yendo Trabajamos muchísimo para irnos, ahora nos vamos y no nos puede fallar el irnos. Y también nos echaron porque nos robaron el, el sueño, nos quitaron las ganas de, de armar un montón de cosas. Y bueno, y vinimos para aquí, que tampoco sabíamos que íbamos a venir para aquí, pero terminamos aquí, esas cosas de la vida. Y, y bueno, mi abuelo también nació a menos de mil kilómetros de donde estoy yo hoy. Y, y también el vino con 20 y pico de años, es, eh, con pocas cosas, yo creo que vengo con mucho más. Eh, y y este, vivimos en otro momento donde hay información, internet, que te pones una cámara aquí adelante y puedes hablar con, con tu padre, con tu madre, eh, que ellas en ese momento, cuando se vino, nunca más volvió a ver a su madre ni a sus hermanos, nada, queda historia. un tempo il mondo giovane e forte odorante di sangue fertile rigoglioso di lotte italiana mi familia italiana es del norte de goricia que está ahí cerca de Trieste, por si no se conoce y viene al norte bueno las, los conocí fue hasta ahora una de las cosas más lindas que me pasó en europa conocer a los parientes maquinada por por una búsqueda de mi viejo de, de muchos años de que nunca le contestaron las cartas y, y estar ahí saludando a los primos de mi viejo y conectar una un hueco de, de de no sé, de 90 años, no sé, más o menos de conectar o sea, hacer la conexión, una cosa muy linda y bueno, que me trataron muy bien y que conocí muchas cosas de que no, que no sabía de mi familia y los orígenes los orígenes son una cosa que me, me chocó mucho conocer la casa de mi abuelo ahí en Italia, que ahora es de otra gente están en la casa de mi abuelo ahí entre los viñedos fue algo muy lindo, muy loco y nada, bueno, en Italia los primeros meses fueron fueron porque no no pegaba laburo porque no tenía laburo, no tenía papeles. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. italiano es que no tienen ni puta idea, o sea, de lo que de, de lo que es la cultura argentina ni, ni nada, o sea, eso, eso es lo que yo por lo menos diferencio mucho, por ejemplo, con la gente de acá de de Barcelona o de España ranea, que vuela de aquí de allá. Manteniendo lo destino y los caminos andan. Yo creo realmente que el que viene a un país diferente es el que tiene que adaptarse, quieras o no, lo llevo en la sangre. Tal es así que cuando tenía 18, 17, 18 años, busqué en la plata un profesor de catalán para que me acercara al, al a mi bisabuelo, que era escultor. Que era digamos de mis antepasados el que artísticamente había hecho más cosas y no lo pude encontrar, por eso no lo, no lo aprendí en la Argentina pero estando aquí imagínate, es como que me suena música conocida, no sé cómo explicarte, pero es muy de adentro lo que tengo digo ¿eh? <risa> Estoy acá en Madrid, me llamó Leandro Lazarte y me convertí en un emigrante. Yo creo que me convertí en un exiliado más argentino porque siempre hay etapas en Argentina donde la gente de 30 años la emigra y no sé por qué. Primero el proceso, ahora es económico y me estoy encontrando en Madrid, no sé por qué, jamás pensé estar en Europa. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso, no ofrecía un futuro aceptable para el país, ...produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. En los 70 fue era todo muy muy, muy confuso. O sea, yo tenía 18 años, fui perseguida y realmente no era militante. O sea que pertenezco a toda esa masa de, de gente que se tuvo que ir sin haber tenido nada que hacer. Y contra todo lo que los demás dicen que algo habrá hecho. Eh el exilio de los 70 con respecto a, bueno eso era un infierno en esos momentos sobre todo para uno que estaba recién despertándose bueno, de venir de una educación un poco represiva, encerrada a tener que de pronto de una ser como pateado al mundo de una vez y casi que para siempre eh, de alguna manera si uno ve todas las generaciones que de alguna manera la afectó el tema de los 70 hay algo que explota en el modo de ser de todos y es un poco el hecho de, de haber sido desaparecidos vivos o sea, de alguna manera la sociedad lo desapareció desapareció a toda esta gente desapareció a muchos físicamente y a otros los desapareció en otros sentidos pero creo que de alguna manera u otra en Bueno, de todas maneras es una manera de vivir más como otras, ¿no? De Argentina me fui corriendo sin darme cuenta. Eso es lo más triste porque cuando me di cuenta que estaba arriba de un avión me estaba escapando. Fue como un recital de los redondos. Cuando hicimos avalancha a la puerta del polideportivo, a mí una mano me rozó la espalda. Así me fui de Argentina, escapándome una mano rozándome la espalda. Es increíble cómo Argentina mata a la gente de 30 años. La, la pabulla. Se cagan en la gente de 30 años, pero se cagan. Es impresionante como los políticos no te dan laburo, como los políticos. ¿Qué voy a hablar de los política ya que sí. sabe? Las palabras entonces no sirven. Son palabras. El síndrome de, El las, síndrome palabras. de las palabras. Javier, me ha salido de los, los cojones. Comprende, comprende. ¿Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. Yo la admiraba. Con el favor de dejarme en paz. Hasta ahora la admiraba. Déjeme admiraba es Pues déjeme, pues déjeme, pues déjeme ir a No me hace falta no esa admiración. ¡Falta bien! Non te entende un carajo, pero ubicas bien las palabras. La síndrome, La síndrome, de, las síndrome paraules, de las palabras. Paraules. Miquel Martí Pol va néixer al 1929. Fill d'una artesa i d'una treballadora de fàbrica, als 14 anys va haver de deixar d'estudiar, per treballar a les oficinas d'una empresa tèxtil. A partir de llavors, com que va perdre tota relació amb els centres d'estudi, es centra en la lectura de forma autodidacta. Amb la seva dedicació a la literatura, va començar a reflexionar sobre la seva realitat social, que era fonamentalment obrera, i bueno, analitzar també les condicions collectives d'aquesta realitat a arrepar a mi, per que Miquel Martí i Pol comença una etapa activista, però mantenint la identitat amb el seu poble, això sí, malgrat la incomprensió de l'entorn. La problemàtica social en la que viu l'obrer és on es desenvolupa la seva obra en aquesta època. Escriu El poble i La fàbrica, i d'aquest segon us oferim el poema Do de la paraula. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. Crido el mal any, com un profeta, però ningú, pel que es veu, no m'escolta. Diuen que ho fa, que vaig vestit de llana i que tinc una veu massa polida. La gent que jo conec Es leva a toc de sirena, e esmorza, i dina en i a ben sopat, se asceu davant la porta de casa seva i vella la quitxalla que joga pel carrer. No hi ha cap tarda que no sigui rodona com un vidre. Quan caí que l'engani d'oblidar que sóc un d'ells, tinc la veu de Titella. parte del contexto es centra tamén en os traballadores, en a persoa anónima, en a súa vida quotidiana e tamén no determinismo da de fábrica ás vidas d'a destas persoas. Escoltade, por exemplo, unha poesía titulada Le Leonor. Le Leonor tenía 14 anos e 3 horas cando va posar a posarse a traballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes en cara, i deia, sí senyor, i bones tardes. La gent se l'estimava, l'Eleonor, tan tendra, i ella cantava mentre feia correr l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica, es diluixien en l'opaca grisor de les finestres, i al cap de poc l'Eleonor no hauria pas sabut d'on li venien les ganes de plorar, ni aquella irreprimible sensación de solitud. Les dones deien que el que li pasaba era que es feia gran e que aqueles mals es curaben casanse i tenint criaturas. Leonor, d'acord amb la molt sabia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just tres hores que havia cumprit els 14 anys quan va posar-se a treballar. En cara doia trenes e deia. Si señor, y boas tardes. It seems to ask Un chic pobresoc, un chec mancaria. Solució de tot. Al 1970 se li diagnostica esclerosi múltiple que li fa anar perdent capacitat física i també de parla, fins a tenir que deixar de treballar i quedar-se a casa. En els primers moments de malaltia reflexiona sobre la mort i escriu al 73 la pell del violí, on podem llegir i ara escolta, escoltar eh, em declaro vençut. Declaro bençut, els, els anys que em resten, els malviorent o mort. Cada matí es follaré una rosa, la mateixa, i amb tinta evanescent, escriureu un vers decadent i añorós a cada petal. Us llego la meva ombra en testament, és el que tinc més perdurable i sòlid, i els quatre pams de monts enseneguit que invento cada dia amb la mirada. Quan em mori, cabeu un clot profund I enterreu mi de peus, cara a migdia Que ens sortiré el sol me nascengui el fons dels ulls Així, la gent que em vegi exclamarà Mireu, un mort amb la mirada viva For invasion of the hollow hells That music holds Si el teu cor és sensor i cri perdutst, Més endavant s'anirá obrint de nou al món, editant més obres i treballant, entre d’altres com a articulista, I veient com la seva obra és reconeixida, fins la seva mort al 2003. Us deixem ara amb una de les col·laboracions de Miquel, Martí i Pol amb Lluís Llach en la cançó "Valset per a Innocents. I el compás de les hores ressona per l'absent. Alça els ulls per damunt de l'ombra i enseny un nou esclat. Gronsa aquest teu silenci al ritme de pas. Si la vida es ferma. Com un gran cop de vent I sense cap paraula Com una amant et pren Obra els braços a l'esperança I oblida el fost instant Tot és clar quan es pensa A ritme de La síndrome, la síndrome de las parábolas. Alguna vez fueron vanguardia. Hoy son parte de la piel de los recuerdos de infinidad de personas el síndrome de las palabras, éramos tan jóvenes. En esta sección, los hoy jovenzuelos podrán apreciar de dónde roban sus ídolos actuales, cuáles serán los padres, padrastros y abuelos del rock cuando todavía no nos convencían de ser posmodernos y globalizados a show and drop me off the grabpa Joe's. síndrome de les paraules Palabras, medíocas, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, palabras misiánicas, palabras letras, palabras, palabras, palabras pobres, palabras genéticas, su palabras negras, palabras sustitutas. ¡No escuchamos las voces! ¡Calling al santo Blue Demon y mil máscaras! ¡Los campeones del justicio! La mejor forma de acostumbrarse a amar... Eso y soñar intensamente, intensamente primero. El síndrome de las palabras. No usa drogas. Que no usa drogas. Si te un tío que va a Madrid tapar con el coche frente al ministerio viene la ordenanza de por favor o caballero, digo, quita el coche de aquí que de, de, un, de un momento a otro van a salir los ministros digo, tranquilo, se si llevo antirrobo, no, futra, no, no ¡de el... sí, todos los españoles que gritan! palabras, palabras, palabras, promesas, palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, palabras promesas palabras y pocas, el síndrome de las palabras, palabras. palabras. ¡o oh histriónico cretino, o oh satánico bribón! Los clarines tocan notas de vibrantes clamoreos preanunciando los derrumbes de tu casta y tu sistema y ni leyes, ni poderes, ni las fuerzas equipadas podrán nunca detener la avasallante cometida de la próxima revuelta proletaria. No usa drogas, que no usa drogas. El síndrome de las palabras.